Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes, que ya son noticias. Una producción del departamento de prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo.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 a la mente un cuerpo sano tienen equipo de gran valor en las piscinas como en elgol por ti querido Van dispuestos a Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva tengan todos ustedes muy buenas tardes en este martes 22 de septiembre a través de Fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada hoy será presentado y dirige su primera práctica en Rangers el flamante entrenador de origen argentino 46 años de edad Héctor Alfredo Almandós y a las 16 horas, se trabaja en la comuna de Villa Alegre. Saludamos al capitán y arquero de Rangers, Ezequiel Damián Cacace. Muy buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo te va? Eh, muy bien, Ezequiel. Eh, ¿Qué antecedente maneja de Héctor al Mondós? Eh, mirá, lo conozco de... Cuando yo estaba en Vélez, eh, él estaba... Cuando yo estaba en el primer equipo él estaba en el dirigía la reserva y cuando los jugadores que no, no éramos citados al primer equipo bajábamos a hacer el partido preliminar, así que ahí eh, lo conozco, no no tuve la posibilidad de, de entrenar el día a día con él, pero sí conozco conozco sus pensamientos, su, su manera de de, de de ser, así que eso de conocimiento lo tengo con él. ¿Lo sorprende su llegada? Mira, no del todo porque cuando Cuando se Carlos, lo primero que nos dijo Martín a nosotros era que se iba a Argentina a buscar un técnico con, con proyección, así que era lo que nos habían dicho en primera ¿Qué significa dirigir la reserva de Vélez, equivalente a nuestro país? mira ya se hay un campeonato que se, que se juega partido preliminar, que es anterior del partido de primera donde muchos jugadores de primer equipo eh, bajan a hacer fútbol o bajan a que es una competencia oficial y, y también se utiliza mucho para los chicos que, que están jugando o están empezando a hacer sus primeras aromas en primera para, para seguir jugándose, se juegan en el mismo estadio del partido eh, es, es muy importante, y pero también tengo conocimiento que fue ayudante del campo de la primera cuando yo ya no estaba estuvo con el tuo flores y, y bueno obviamente al saber el nombre de él cuando surgió el nombre de él me me comuniqué con amigos que tengo ahí todavía en Vélez, para para consultarle cómo era su manejo un típico cuando uno viene un técnico nuevo que que busca saber cómo cómo se maneje me, me hablaron muy bien de él llama la atención y para el medio chileno novedoso que venga con dos preparadores físicos. Sí, sí, pero en Argentina, sobre todo en Vélez donde él trabajó siempre, es algo normal que venga con dos preparados físicos porque es una manera de de trabajar seleccionado que sobre todo se maneja ya cuando hay viajes, el segundo profe se queda acá con el con el plantel y no quedan al aerolío. ¿Qué tipo de persona es? Mira, es una persona carismática donde Obviamente, lo que hizo como, como jugador lo lleva lo lleva a cabo. Por, por lo que estoy hablando como persona más que como entrenador, que como entrenador es lo que te conté antes. Eh, una persona que le gusta un, una personalidad ganadora, así que imagino que sus equipos tendrán ese sello también. ¿Y conoce sus características como entrenador? ¿Qué, qué sistemas tácticos emplea? ¿Qué fútbol le gusta? Mirá, Pepe, realmente el sistema táctico no tengo idea porque, como te dije antes, muchas veces bajábamos el primer equipo a hacer fútbol y, y se tenía que adaptar a, a lo que el, el técnico en ese momento, Vareca, le decía que tenía que jugar. Imagino, si es de la escuela de Vélez, es un técnico que, que, que va a querer ser muy objetivo. ¿Y le llama la atención que con 46 años esta sea su primera experiencia dirigiendo un equipo adulto? Lo que pasa es que muchos de ex jugadores de Vélez eh, empezaron a hacer sus primeras armas ahí en, en inferiores y pasaron en reserva, en el caso de, de, de Turco Azat también, tuvo su chance de antes de de venir acá, de ir a, a mi antebrón, el club donde yo estaba antes, Por lo, por lo que había leído lo que pasa también es que la seducción de estar en Vélez te hace que, como que, que te quedes ahí porque te dan todas las armas como para, para seguir creciendo imagino que, que por ese motivo habrá optado seguir ahí en Vélez Ezequiel Cacaz en Señal Deportiva y se conocen ¿cree que usted podría servir como apoyo en este proceso? ¿él le hará muchas consultas? Mira no sé imagino que que obviamente al, al ser conocido o sea que, que tenemos un conocimiento previo y, y y por ser uno de los grandes de plantel siempre las consultas van a estar tengo entendido que est estudio mucho el plantel pero bueno siempre una ayuda de, de la parte interna de, va a ser importante obviamente nosotros lo vamos a recibir con los los brazos abiertos y y vamos a estar a su total predisposición para, para que nos conozca cuanto antes, lo más rápido y que y que salgamos todos todos juntos de este momento. Son situaciones distintas, pero haciendo una, un parangón, una comparación con el 2011, una vez que sale Marcelo Peña llega Gabriel Gustavo Perrone, eh, un hombre desconocido para el medio chileno. A Perrone le costó eh, empaparse eh, de la primera vez conocer ese fútbol y qué podría suceder ahora con Héctor Alfredo Almandós, demora un tiempo conocer el medio. Y sí, mira, eh, siempre es difícil o, o, o no, es, no es lo mismo que estar todo el día o o los que ponen que llegamos en la calle, costemos más o menos lo que sea el medio, pero hoy la realidad es que al haber tanto tanto internet y, y tan globalizado todo no es tampoco tan difícil eh, ponerse eh, enseguida a, a ver cómo es cómo es ese campeonato si no ningún técnico extranjero podría dirigir en el extranjero ha pasado con en el caso de de la CON cuando llegó Vitale Sánchez o cuando han haber visto técnicos que que hacían sus primeras armas y enseguida se se adaptaron rápido. Dios quiera que, que sea el caso de de Armandoz también. ¿A usted le gusta el fútbol ofensivo? Sí, obviamente, a todo a todos nos gusta eh, el fútbol ofensivo. O sea, el fútbol que más me gusta es el ganar todos los partidos. Ese me gusta, ser ofensivo, defensivo, lo que a mí me gusta ganar. ¿Y y un equilibrio en todas las líneas? Fundamental. Fíjate que eh hasta la misma selección chilena con Sampaoli, en principio era mucho vértigo y cómo o se adecuó, cómo, cómo fue ordenando, y así como, como logró el campeonato. Me parece que, que siempre hay que ser ofensivo, pero también hay que ser equilibrado en cada línea. Y por último, eh, analizando el rival de este domingo en Talca, Iberia, Los Ángeles, ¿vendrá con un envión anímico por haberle ganado al puntero San Felipe? Y siempre haber ganado al puntero te da un plus especial, pero la realidad es que nosotros no nos podemos fijar lo que va a hacer Iberia, sino que tenemos que ser conscientes de que este partido lo tenemos que ganar como sea, porque tenemos que seguir prendido ahí arriba. Ezequiel, en pocos días de trabajo, eh, considerando que ya eh, se acerca el partido con eh, Iberia, ¿qué podría hacer eh, esta semana Héctor Almandós, más allá de lo de lo técnico, táctico, eh, eh, ¿podrá imprimir una forma de juego, un sello o, eh, o en este primer encuentro es más fundamental el tema psicológico, la motivación? Eh, mira creo que, que primero, o sea, no tiene tanto tiempo como para trabajar que como decís vos, para poner su sello, obviamente va a querer acomodar su, su, su forma de juego pero me parece que, que su sello hacia al 100% se va a ver a, a medida que pasen los partidos obviamente en este poquito va a querer dar algunos conceptos que, que vayamos implementando eso imagino el jugador de fútbol en pocos minutos en la primera conversación ya le saca una radiografía al entrenador y se forma y se forma una idea es como todo en la vida, cuando vos conoces a una persona, enseguida en eh, intentás descifrar al, a la persona que tenés enfrente. Pero en tema de los entrenadores, me parece que en el día a día uno va conociendo mejor, sobre todo la persona, a la idea. Me parece que, que el día a día va, va a llegar a, a darnos el conocimiento exacto de, de lo que quiere, sobre todo la idea que, que intenta proponer. Es una profesión difícil. ¿Usted se ve como entrenador a futuro? Y no sé, me gustaría eh no sé si el, me veo ya urgente, lo que pasa que veo todavía bastante lejano el retiro y pero no sé, sé que es difícil, pero sí, es, a, es a, algo atractivo obviamente. Eh, me gusta mucho lo que lo que es el análisis de, de rivales y de propio equipo y, y, y lo que significa todo un armado de, de un entrenamiento, porque no es algo simple decir, voy, entreno y hago algo simple, porque sí. del otro lado tenés personas que, que te están viendo que tenés que convencer, creo que lo más difícil de entrenador es, es convencer de su idea a los 30 jugadores que tiene, que piensan siempre diferente. ¿Eso es lo más difícil para un entrenador? Desde mi punto de vista, sí creo que, que que convencer a a todo un plantel de 30 jugadores que de una idea y llevarla a cabo es lo más difícil. ¿Y cómo se logra el convencimiento? Para eso tendría que estudiar un poco más del del de curso de técnico, pero siempre con trabajos y y sobre todo Siendo frontal, siendo buena gente, te, te abre más puertas para que para que el grupo te acepte de la mejor manera tus ideas. Ezequiel, la experiencia indica, uno ha visto pasar muchos entrenadores, eh, ¿al jugador le gusta cuando tiene motivados a los titulares, a los suplentes, a los no citados? Porque el titular de por sí ya va a estar contento por jugar, pero hay entrenadores que... Eh, solamente se preocupan de los 11 que ingresan a la cancha ¿es más importante también preocuparse de los que no están jugando? Sí, obviamente en, en toda mi carrera he tenido diferentes técnicos que, que como decís vos, hay técnicos que se ocupan solamente de los que juegan y, y los otros son solamente esparren eh, Sí, sí es importantísimo que, que tener un técnico que, que tenga todo motivado como como había pasado con Carlos en su momento Gracias por dialogar con Señal Deportiva. ¿Y no ha tenido la ocasión de conocer aún a su nuevo entrenador? No, no, todavía no. Todavía no, y no, no, no he hablado todavía, así que seguramente ahora cuando nos juntemos a a la hora para salir a entrenamiento, ahí, ahí lo conoceremos todo ¿Se juntan en Villalegre? Eh, no, salimos primero de fiscal. Ya. Eh, muy gentil Ezequiel. Dale, Pepe, te mando un abrazo. Un abrazo para Ezequiel, Damián Cacace, arquero y capitán de Rangers, donde hoy a las 16 horas en la comuna de Villa Alegre será el primer entrenamiento de Héctor Alfredo Alman II a cargo de Rangers. Nacido un 17 de enero de 1969, 46 años de edad. Tuvo un largo recorrido como jugador en Argentina y en siete países como... Israel, Brasil, Holanda, México, Perú, Ecuador y Bolivia. Lo más importante es lo que puede hacer como entrenador. Eh, ahí solamente tiene experiencia dirigiendo la reserva de Vélez Sárfil y también como ayudante de entrenadores como eh, Ricardo Gareca, eh, José El Turu Flores y Miguel Ángel Rodríguez ruso es su primera experiencia dirigiendo un equipo adulto sin duda una apuesta esperemos que sea exitosa por el bien de Rangers Rectificadora de motores Sandoval rectificado de cigüeñales. cilindros culatas eje elevas túneles de bancada superficie de culatas reparación de cajas de cambio bombas de agua estría de masa soldaduras especiales trabajos garantizados rectificadora de motores Sandoval 1 sur esquina 16,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 no finiquita su relación contractual con Rangers, el ex entrenador Carlos Roja Muñoz y su preparador físico Cristian Eitel. De no suceder aquello, es un impedimento para Héctor Almandós sentarse en la banca este domingo eh, frente a Iberia. Pero eh, el directorio Rangers... Está integrado por gente honesta, decente, eh, correcta y en las próximas horas eh, debiera procederse al la firma del finiquito con el entrenador Carlos Rojas. Eh, es cosa de tiempo, recordemos que la semana pasada Jorge Jung, el presidente y el gerente Martín Iribarne fueron a Eh, a Buenos Aires eh, un par de días a entrevistarse con varios entrenadores eh, estaban las fiestas patrias, el feriado y eh, la normalidad recién llegó el lunes por eso se me ocurre que en las próximas horas debiera reunirse eh, parte de la dirigencia Rangers con el ex cuerpo técnico y llegar a un buen acuerdo para eh, poner término a la relación contractual. Recordemos que Carlos Rojas y Cristian Eitel tenían eh, un contrato que los ligaba hasta mayo del próximo año. Así que el primer paso es eh, la firma del finiquito con el ex cuerpo técnico y ahí Héctor Alman 2 estaría eh, facultado para Eh, dirigir frente a Iberia y lo otro eh, eh, tiene un plazo de algunas semanas para convalidar su título de entrenador en Chile ese es otro paso que tienen que dar de rendir un examen ante los profesores del Instituto Nacional del Fútbol y convalidar su título que le permita ejercer como entrenador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 Vamos con Señal Deportiva, queremos saber algo de Iberia, rival que enfrenta a Rangers este domingo al mediodía en el fiscal de Talca. Saludamos a un referente del cuadro ibérico, eh, José Gastón Salcedo, muy buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, eh, José, eh, Iberia con un envión anímico importante después de ganarle al puntero San Felipe Los Ángeles 1 a 0 la semana pasada. Sí, la verdad que eh, fue un aliacente muy bueno para nosotros porque veníamos de partidos que a lo mejor no merecíamos haber tenido derrota o, o no podríamos sumar de tres, pero eh, gracias a Dios pudimos sumar y ante un, un rival muy difícil como San Felipe. Se van a encontrar con un Rangers que seguramente estará muy motivado siempre que debuta un entrenador. Eh, todos los jugadores parten con las mismas posibilidades. Eh, ¿Qué puede significar la presencia de un entrenador nuevo de origen argentino para esta semana? Aunque en el fútbol actual no siempre se da la cábala. Sí, sí, pero sabemos que Rangel, indistintamente el técnico que, que llegue que va a debutar esta semana, también tiene un plantel de jugadores de de mucho pergamino y, y de mucha técnica también, por nosotros sabemos que indistintamente que que llegue técnico nuevo, sabemos lo difícil que y sobre todo en su cancha, así que estamos trabajando de muy buena manera para ojalá poder contrarrestar las virtudes que tienen ellos y, y poder nosotros, ojalá eh plantear nuestro juego allá. En pocos días, porque hoy dirige su primera práctica eh, a las 16 horas, ¿cree que se pueda plasmar una idea de juego Eh, un sello o, o es muy difícil eh, pensando en este primer partido por parte de Rangers es que difícil que a lo mejor se plantea tiro lo que el técnico va a querer por, una porque él tiene que conocer los jugadores que tiene tiene que tiene que ver si es que son aptos para el, el sistema de juego que él va a querer y, o los jugadores que él va a querer así que nosotros sabemos que cuando llega un técnico para todos nosotros los jugadores todos sabemos que partimos de cero así que la motivación va a estar muy alta para ellos, así que sabemos que ha sido un partido muy muy difícil para nosotros y y para para eso nosotros estamos entrenando sobre todo eh, nosotros la manera de, de cuál poderle hacer daño a un rival muy muy complicado como Rangers ¿Qué es lo más peligroso de Rangers. El rango es peligroso en todas las líneas, la verdad que tiene delantero como Orellana, Malano, que son jugadores desequilibrantes, o en el mediocampo tiene a, a Cristian Muñoz, que también es es un jugador que, si uno lo deja hacer, es, es un jugador que le va a marcar los tiempos. Eh, en el arco tiene un jugador de mucha jerarquía, como Ezequiel Cacasi, que es un jugador que es muy complicado convertirle goles y y en la, en la línea posterior también tiene jugadores de, de mucha experiencia y, y que conocen mucho la la división, como Mazabal, como Romo. Entonces nosotros sabemos a, a qué nos vamos a enfrentar y sobre todo en, en en el reducto de ellos, que sabemos que Rangel en parte muy fuerte también. José Salcedo, en señal deportiva, tiene un pasado rojinegro. Ascendió el 2011 a primera división, Y Iberia, la temporada anterior, hizo una digna campaña la primera vez. Ahora las cosas se han hecho difíciles en las primeras seis fechas del campeonato. ¿Qué cambió con la llegada de Nelson Soto y la salida de Cristian Mora de la dirección técnica? ¿Le ha costado a al oriundo de Bobadilla plasmar una idea, una forma de juego? eh sí, La verdad que la idea de nosotros ya la tenemos, la que el profe quiere necesita de nosotros. Nosotros hemos tenido mucho infortunio, tuvimos cuatro penales seguidos en línea y y, y de repente los penales te marcan los transcurso del partido. El primer, el primer partido nosotros con con Temuco y Temuco, si bien es cierto, empatamos a uno, pero nos perdimos un penal, después con Magallanes acá erré un penal yo, eh, a lo mejor hubieron resultados, los cuales nosotros con con haber compartido el penal hubiese sido muy distinto resultado, pero... Hemos tenido un poquito de, de, de mala suerte. El último partido, si bien es cierto, nosotros le ganamos a San Felipe de buena manera, pero también ahí, ahí tuvimos cachito de suerte que no tuvimos los otros partidos porque los que erraron el penal fueron ellos. Y lo otro, eh, es importante el recambio. A lo mejor les costó reemplazar a jugadores como Cristian Lanona Muñoz, Miguel Ángel Orellana, Ronald de la Fuente, eh, Jorge gálvez por nombrar algunos. Sí sí, pues la verdad que nosotros igual ellos son jugadores de, de exquisita técnica muy buenos para el grupo son excelentes personas también y y cuando por ejemplo acá nosotros quedamos siete jugadores de la temporada pasada y hay dieciocho que vienen de de distintos clubes, entonces para el profe también fue un poquito complicado hacer hacer funcionar el equipo partido y y es de esperar que ahora con este partido nosotros tuvimos haya sido la bisagre que podamos de aquí despegar hacia adelante. ¿Cómo se imagina el partido de este domingo? Un partido muy muy difícil, yo creo que el rival que cometa eh los menos errores posibles va a ser que se quede con los tres puntos, nosotros sabemos que si nosotros cometemos un error nos va a costar caro porque ellos son jugadores eh desequilibrantes los que tienen tienen un plantel muy numeroso donde puede entrar cualquier jugador y y puede mascar una diferencia así que nosotros sabemos que Mientras no cometamos ningún error, eh, podríamos nosotros ir a, a jugar de buena manera y de igual igual con ellos ella El 2011 tuvo la experiencia de subir eh, con Gabriel Perrone. Eh, era una apuesta. Ahora sucede lo mismo con Héctor Almandós en Rangers. Eh, eh, es, eh, ¿Es difícil para un técnico llegar a un país eh, sin conocer el medio? Sí, sí, pero la verdad que de repente es una apuesta, o hay técnicos que llegan y se, se adaptan muy bien a a la división o al fútbol chileno, pues, así que yo creo que en tal que sobre todo en Rangel para para cualquier técnico que llegue se le tiene que hacer fácil por una, porque eh, Rangel es, es un equipo de primera división que que está de paso, yo digo siempre por esta división, porque por ciudad, por hinchada, por estadio, por todo, es un equipo que tiene tiene y merece, que, merece estar en la primera división A del fútbol chileno, así que nosotros sabemos a quién nos vamos a enfrentar y y para eso estamos trabajando. ¿Qué le parece el nivel de este campeonato de primera B? Bueno, este nivel de campeonato es el, el mismo nivel que se muestra ya yo todos los campeonatos, un campeonato muy regular donde el colista le puede ganar al puntero o donde de repente el rival menos menos esperado te puede enredar puntos, así que Nosotros sabemos que eh, el campeonato de la primera vez así, pues un, es un campeonato muy irregular. ¿Hay mucha diferencia en, entre el trabajo, la metodología que tiene Nelson Soto en relación a entrenadores anteriores en Iberia? La verdad que yo a Nelson Soto lo veo muy similar a, a, a lo que trabajaba Ronald Fuente, un técnico que le gusta harto la tenencia de balón, y no le gusta que la lancen mucho, así que sabemos que va a ser... Ha sido complicado para nosotros replantear lo que lo que el técnico quería porque somos, como bien te decía, muchos jugadores que llegaron ahora recién y, y de repente es difícil acop, acop, acoplar todo esto, pero estamos tomando ya la idea de lo que quiere el y es de esperar que nosotros podamos hacerlo de, de muy buena manera. Y Cristian Romero, eh, solamente está abocado eh, a la labor como gerente deportivo y eh, ¿no no no influye mayormente en las decisiones de Soto? No, no, él es el gerente general del club, él viene con otra con otra misión o con otra labor acá al club, así que para nosotros ha sido fundamental también que haya llegado él acá porque es una persona que sabe mucho de fútbol y, y nos ha ayudado en estos conceptos que a lo mejor acá estaba errónea la directiva anterior, o sea, no la directiva anterior, sino que lo dirigente o acá llega una persona de fútbol que que nos tiene muy muy bien considerado y nos y nos empieza a dar cosas que a lo mejor no no nos estaban dando antes. Eh, es decir, eh, en ese aspecto Iberia está apostando a gente de fútbol para esa labor como gerente y contrató a Cristian el relojito Romero aunque en más de alguna oportunidad se ha visto en nuestro país que los gerentes deportivos terminan reemplazando al entrenador de turno si sí, no, sí, eso pasa pero ojalá que nosotros con los resultados empiecen a llegar y, y también a medida que van llegando los resultados se va acoplando todo muy bien pues, y, y no sea el caso este. José, ¿y usted ha venido jugando como lateral volante por derecha? Eh, sí, lo que pasa es que él ahora, el profe cambió el sistema con línea de tres y con laterales volantes, pues, así que eh, hasta el momento jugamos así contra San Felipe y nos dio resultado, y es de esperar que ahora este partido también nos rinde los mismo fruto ¿Y tiene algún secreto para que anular el trabajo de Cristian Muñoz y Miguel Ángel Orellana? Es que son jugadores, es que es difícil uno decir lo que van a hacer, porque son jugadores distintas son jugadores de como también decía de, de mucha técnica y, y que muchas veces es difícil saber o replantear lo que ellos van a hacer pues sabemos que son jugadores muy complicados que lo que sí no hay que darle espacio porque si uno le da espacio son jugadores que marcan diferencia gentil por dialogar con señal deportiva y le dejo los micrófonos para que salude a, a la parcialidad de ranger eh, bueno para mí es un placer comunicarme con ustedes poder poder hablar un ratito de fútbol y, y sobre todo con gente muy futbolizada como en Talca, yo, como bien dije, eh en Talca no se merecen estar en la primera vez por por muchas cosas, por por ciudad, por estadio, por hinchada. Es un equipo que merece estar en la en la primera división A y y ojalá que se les dé muy pronto. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén muy bien. José Salcedo, el Galgo Salcedo, en diálogo con Señal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 TermoCold, reparación de estufas, 223-85-40. TermoCold, reparación de lavadoras, 223-85-40. TermoCold, reparación de refrigeradores, 223-85-40. 25 años de experiencia, repuestos originales, atención a domicilio, garantía total. TermoCold, 2 Sur 1791, Fono 223-85-40.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 Farmazur Farmacia te espera en Guamachuco 830 San Clemente y también en Calle Freire Constitución contextualizando hoy a las 16 horas Héctor Alfredo Almandós dirigirá su primer entrenamiento en Rangers en la comuna de Villa Alegre viene con dos preparadores físicos y un ayudante estadístico eh, y Su presentación a la prensa se hará cuando se haya finiquitado al cuerpo técnico anterior. Háblese de Carlos Rojas y Cristian etel Porque lo dijimos en el primer bloque. Carlos Rojas no ha llegado a acuerdo para poner término a su relación contractual. Eh, es cosa de tiempo porque por las razones expuestas, en el viaje de Jorge Yunghi y el gerente Martín Iribarne a Buenos Aires la semana pasada, eh, a entrevistarse con diferentes entrenadores, eh, las fiestas patrias. Eh, se hizo difícil eh, sentarse a conversar con eh, el ex-entrenador y ex-preparador físico. Ahora eh, es posible que eh, dentro de las próximas horas o, o mañana ya eh, se pudiera poner término eh, al, a la relación contractual y que ellos firmen sus respectivos finiquitos porque para que pueda dirigir en propiedad Héctor Almandós y ubicarse en la banca el domingo frente a Iberia, tiene que estar finiquitado el cuerpo técnico anterior que tiene un contrato de por medio hasta mayo del próximo año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 Gales, creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en uno Sur, esquina 2 Oriente. Tabla de posiciones en la primera división. Colo Colo, 18 unidades. Universidad Católica, 13. Universidad de Concepción tiene 12. Palestino, 11. Unión Española y O'Higgins, 10. Universidad de Chile y Audax Italiano, 9. Santiago Wanders y Guachipato, 8. San Marco de Arica, 7. Cobresal y Deportes Iquique suman seis, antepenúltimo La Calera con 4 penúltimo Antofagasta con dos y Colista San Luis con 1 Programación de la séptima fecha, mañana miércoles se abre la jornada a las 20 horas con el partido de Universidad de Chile frente a Cobresal. En caso de empatar o perder, podría perder su pega eh, Martín Lazarte en la U. El viernes, a las 21 horas, juegan Deportes Iquique con Palestino. El sábado, 12 horas con 30 minutos, Unión Española con Universidad de Concepción. 15 horas con 30 minutos, Huachipato con Universidad Católica. 18 horas, con el debut de David Pizarro en Valparaíso. Santiago Wanders versus Unión La Calera. 20 horas, cierra la jornada sabatina Antofagasta con San Marcos de Arica. El domingo tenemos un partido solamente, 15 horas con 30 minutos. Debuta en la banca de San Luis Miguel Cheito Ramírez, frente a Colo Colo, domingo, 15 horas con 30 minutos en Quillota. Y la fecha se cierra el lunes a las 20 horas con el partido entre O'Higgins y Audax Italiano. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, tres años de garantía. Llame al 223-8540. Completo stock de repuestos en talca. Servicio a domicilio. Reparación de lavadoras y refrigeradores. Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791. Llegando a 11 Oriente. Frente a Plaza La Loba. Después de dar la fecha en la primera B, tabla de posiciones, vamos a ir con un completo análisis de los sueldos de los jugadores más caros de cada equipo de la primera edición lo que cuesta cada cuerpo técnico y las planillas en la primera B tenemos tres punteros, Deportes Temuco San Felipe y Cobreloa con 13 unidades Everton y La Serena tienen 10 Barnechea 9, Nublense y Magallanes 8 Ranger 7 Curicú Unido, Puerto Montt, Deportes Copiapó y Santiago Morning, 6. Iberia y Concepción, 5. Colista Coquimbo Unido, con 4. Programación de la séptima fecha. Este sábado, 15 horas con 30 minutos, San Felipe con Magallanes. Mismo horario para Cobreloa con Santiago Morning. Y a las 16 horas, Copiapó con Deportes La Serena, Y coquín bonito Everton y en jornada dominical. Mediodía, 12 horas en Talca. Partido que va para el CF. Nuevamente televisan a Rangers, Rangers con Iberia. Recordemos que también hubo televisión para Everton Rangers en Sauzalito, donde Everton ganó eh, categóricamente por 3 a 0 y eso significó la salida de Carlos Rojas de la dirección técnica del cuadro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 Trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval 1 Sur, esquina 16 Oriente. Fonofax 224-2586. No está de más explicar el sistema de campeonato porque mucha gente lo desconoce. La primera rueda de la primera B se juega desde el 24 de julio. Un total de 15 fechas. Y al término de la fase regular de esta rueda resultarán clasificados para la etapa de post los equipos que se ubiquen desde el primer al cuarto lugar. En estos momentos los clasificados a la post serían Deportes Temuco, San Felipe y Cobreloa que suman 13 puntos y Everton con 10, que por diferencia de goles desplazaría al quinto lugar a La Serena que también suma 10. Por eso se habla de llegar entre los cuatro primeros, porque desde del primero al cuarto se juega una post -temporada. y en las segundas 15 fechas en el torneo que comienza a contar de enero del 2016 la segunda rueda también al término de esas 15 fechas habrá una post con los cuatro primeros equipos quedarán inhabilitados de participar en la post de la segunda rueda el club que haya salido primero en la tabla general acumulada en la tabla anual al término de las 30 fechas y el club ganador de la postemporada de la primera rueda o si es el mismo club que lo reemplace donde operará mecanismo de sucesión según la tabla de la segunda rueda para simplificar el tema hay dos equipos que ascienden a la primera división Uno de ellos, el que sume más puntos en la tabla del año, sumando las 15 fechas de esta primera rueda y las 15 de la segunda rueda. El que sume mayor cantidad de puntos al término del año en mayo, automáticamente se corona campeón. Y el segundo ascendido, en esta postemporada se juega una especie de liguilla en eh, entre los cuatro primeros equipos el campeón de esta postemporada de la primera rueda enfrentaría al campeón de la postorada de la segunda rueda es decir habrá eh, un equipo que eh, sea el ganador de esta postemporada de aquí a diciembre y después habrá un equipo que sea ganador de la postemporada entre enero y mayo y ahí juegan partidos de ida y vuelta, de definición, ambos ganadores de las post respectivas y ahí tendríamos al segundo elenco ascendido. Quedó más claro ahora eh, el sistema de campeonato. Y no necesariamente un equipo que se ubique dentro de los cuatro primeros en las primeras eh, 15 fechas será el campeón de la tabla anual, un equipo que haya terminado, por ejemplo, en estas primeras 15 fechas, quinto, sexto, séptimo, octavo, perfectamente podría eh, eh, eh, en mayo, eh, sumando el puntaje de las 30 fechas, terminar primero. Pero eh, generalmente los equipos que se ubican entre los cuatro primeros tienen las mayores posibilidades de coronar una campaña eh, redonda con eh, mayor cantidad de puntos en las 30 fechas hay excepciones a la regla en temporada pasada San Marcos de Arica por dar un ejemplo pero eh, Rangel está llamado a ser protagonista de principio a fin de campeonato, por eso no hay que escudarse en que quedan eh, nueve fechas de esta primera rueda 15 de la de la segunda que, que quedarían muchos puntos en disputa porque eh, a, a veces los puntos que se pierden al comienzo se extrañan en la fase final de los torneos cuando piensa en su casa piensen dimmasén dimasén materiales de construcción usted para nosotros es importante demascé alameda con tres oriente inmobiliaria independencia tres tu casa, tu independencia. Y vamos con lo prometido. En la primera división, completa radiografía a los presupuestos. Colo Colo lidera la tabla de sueldos. Con, cien, con 380 millones destinados a salarios, el exclusivo puntero del campeonato supera en 6,5 veces el costo del plantel más modesto de la liga, Unión La Calera. Vamos a revisar lo que cuesta un cuerpo técnico y los tres jugadores mejores pagados de cada equipo de la primera división. Ponga atención, vamos a ir lentamente eh, dando a conocer cifras. ¿Sabe cuánto cuesta la planilla? el costo plantel de Colo Colo, mensualmente, 380 millones de pesos. El costo de su cuerpo técnico, háblese entrenador, eh, preparador físico, ayudante, etcétera El costo del cuerpo técnico llega a 32 millones de pesos, los mejores sueldos, Humberto Chupete Suazo cobra cada 30 días 43 millones de pesos. Jambos Seyur, 34 millones. Y Jaime Pajarito Valdés, 24.500.000 pesos. Los sueldos de estos jugadores no incluyen bonos ni arriendo de pases. Por eso digo, en un campeonato tan venido a menos, tan desjerarquizado, creo que en Chile nuevamente se está produciendo una inflación en cuanto a las remuneraciones de los jugadores y entrenadores. Por lo menos me refiero a la primera división. Mientras más dinero están recibiendo los clubes por concepto del canal del fútbol, mayor presupuesto se destina para eh, eh, los planteles y cuerpos técnicos. Universidad Católica tiene una planilla, costo-plantel, de 200 millones de pesos. Su cuerpo técnico cuesta 25 millones mensuales. Los mejores sueldos, el pájaro Roberto Gutiérrez, 15 millones. Tomás Costa, el argentino, 12 millones y... Y Christopher Toceli, el arquero, 10 millones. Está muy por debajo a lo que paga Colo-Colo, 43 millones el Chupete Suazo, 34, Jan Bossellur, y 24 millones y medio Jaime Pajarito Valdés. Y en cuarto lugar debe venir Esteban Paredes, con poco más de 20. Ya, seguimos revisando. Universidad de Concepción. El costo plantel llega a 75 millones mensuales. El costo del cuerpo técnico, 10 millones de pesos. Planillas más aterrizadas, diríamos. Y los mejores sueldos. Gabriel Vargas, el arcángel del gol, y el golero Cristian eh, Muñoz reciben 7 millones de pesos. Y el defensor Felipe Muñoz, 5 millones. Palestino, costo plantel. 70 millones de pesos, costo cuerpo técnico, 18 millones mensuales y los mejores sueldos con 6 millones Enzo Gutiérrez y 4 millones para Agustín Farías y Marcos Riquelme. Cuidado, Marcos Riquelme es el goleador de la primera división del fútbol chileno y recibe 4 millones de pesos Y el jugador mejor pagado en Rangers, que está en la primera vez, recibe 10.000 dólares mensuales, más de 6 millones cada 30 días. Unión Española. Costo plantel, 110 millones de pesos. Costo cuerpo técnico, 20 millones. Los mejores sueldos, Juan Carlos Ferreira, 12 millones. Gabriel Méndez, 12 millones de y también 12 millones para Milovan Mirosevic. O'Higgins, costo plantel, 100 millones de pesos, costo cuerpo técnico, 19 millones, y los mejores sueldos, los tres reciben 9 millones cada 30 días, Pablo Calandria, Hugo Droguet, y el arquero Jorge Carranza. Después de Colo-Colo, que tiene una planilla de 380 millones dimos a conocer la de universidad católica con 200 pero el segundo lugar sería la universidad de chile costo plantel 250 millones costo cuerpo técnico es el sueldo es el cuerpo técnico mejor pagado en la primera división y tienen contrato hasta junio del próximo año por eso no es fácil para la U despedir a Martín Lazarte y sus colaboradores porque el costo del cuerpo técnico llega a 66 millones de pesos mensuales los mejores sueldos en la U Gustavo Canales 40 millones de pesos Johnny Herrera y José Pepe Rojas 17 millones Audax Italiano Costo plantel, 95 millones. Costo cuerpo técnico, 20 millones. Los mejores sueldos, los tres, reciben 6 millones de pesos cada 30 días. Nicolás Perich, Rafael Olarra y Sebastián Pol. Santiago Wanders, después de Colo-Colo y las universidades de Chile y Católica, tiene la cuarta planilla más cara del fútbol chileno. Costo plantel 190 millones de pesos. Costo cuerpo técnico 27 millones. Los mejores sueldos en Wanderers. David Pizarro, 20 millones. ¿Cuánto cuánto llevas eh, desde su fichaje un mes y poco más diríamos que no ha podido debutar por lesión? David Pizarro recibe 20 millones mensuales en comparación a Italia no es nada pero para el fútbol chileno es, es, es bastante entonces ya David Pizarro cobró su primer mes sin debutar 20 millones David Pizarro carlito Muñoz 18 millones y el argentino Paulo Rosales 13 millones Huachipato costo plantel 80 millones de pesos costo cuerpo técnico 10 millones los mejores sueldos 7 millones de pesos para Omar Merlo y Claudio Muñoz y 6 millones Luciano Vázquez San Marcos de Arica costo plantel 117 millones de pesos costo cuerpo técnico 20 millones mejores sueldos su arquero Pedro Carrizo Sebastián Gularte y Nicolás Fagundes Todos con 5 millones mensuales. Cobresal, flamante campeón del fútbol chileno. Y tiene una de las planillas más aterrizadas. Costo plantel, 75 millones de pesos. Costo cuerpo técnico, 10 millones. Los mejores sueldos. Miguel Escalona, 3.700.000 pesos. ever Cantero y Alexis Salazar, 3 millones. Deportes Iquique. Costo plantel, 120 millones. Costo cuerpo técnico, 9 millones. Los mejores pagados, el paraguayo Cristian Bogado, 9 millones. Manuel Villalobos, 8 millones. Y su arquero, Rodrigo Naranjo, 7 millones. Aquí tenemos eh, las planillas más bajas de la primera división. Antofagasta, eh, no, Antofagasta está más alto que Cobresal y Universidad de Concepción, Antofagasta tiene una planilla, costo plantel 95 millones, costo cuerpo técnico 10 millones, mejores sueldos, Renato el Tiburón Ramos, el arquero Matías Dituro y el paraguayo Rodrigo Riquelme 6 millones mensuales el paraguayo riquelme ya no es el mismo de palestino producto de lesiones graves ha eh, bajado su rendimiento y el tiburón ramos los años le están pasando la cuenta se le mojó la pólvora y pensar que en algún momento rangers quiso pagar una cifra eh, altísima por la traída del tiburón ramos considerando que la la planilla de palestinos de 70 millones, la de Universidad de Concepción y Cobresal un poco más, 75, ya entran en el, de, en el rango de las más bajas, San Luis de Quillota, costo plantel 70 millones, costo cuerpo técnico 6 millones, los mejores sueldos Federico Martorell 6 millones, Marco Estrada 5 millones, con guata y todo. Y Gastón Sirino, 4.500.000 pesos. Y la planilla más modesta en primera edición es Unión La Calera. Costo plantel, 58 millones de pesos. Costo cuerpo técnico, 5 millones de pesos. Mejores sueldos, Maximiliano Baxter, 4 millones. Lucas Giovini y Martín Bordonaro, también con 4 millones creo que los sueldos dados a conocer no guardan relación con el pobre de jerarquizado, bienvenido a menos campeonato que tenemos en nuestra liga. Y a medida que los clubes reciben más dinero por concepto SEDF, en la mayoría de los casos más gastan en la conformación de planteles y cuerpo técnico. Con plata se compran huevos, dicen. Si revisamos, ¿qué equipos están en la parte alta de la tabla? Las planillas más caras. Colo Colo, Universidad Católica, Unión Española ohiggins Por ahí está la excepción de Universidad de Concepción, que con una planilla de apenas 75 millones de pesos está en un expectante tercer lugar con 12 puntos. Palestino, con una planilla de 70 millones, está cuarto con 11 puntos unidades, pero por lo general y, y también equipos que han gastado sumas importantes, Universidad de Chile está séptimo con nueve puntos, Wanders está noveno con 8 pero por lo general los equipos que menos gastan están en la parte baja de la tabla, vamos revisando los últimos cinco lugares me voy a remitir a los últimos cinco solamente o a ver los últimos siete lugares ya. Siete lugares en primera edición huachipato está décimo. y ¿Cuánto cuesta su plantel? 80 millones. San Marco de Arica, un décimo. Tiene una planilla más alta, 117 millones. Y de aquí para abajo los equipos con planillas más modernas pelean los últimos lugares. Cobresal, décimo segundo con una planilla de 75 millones. Y Quique, Décimo Tercero, con una planilla de 120 millones. Unión La Calera, décimo Cuarto, con una planilla de 58 millones. Penúltimo, Antofagasta, con dos puntos y un costo plantel de 95 millones. Y Colista, San Luis, con un costo plantel de 70 millones. En todo caso, la, la, las planillas son eh, son relativos para determinar los lugares. En el torneo anterior, Cobresal hizo eh, la hazaña y eh, con una de las planillas más bajas logró un título eso habla del mal nivel del campeonato chileno aquí eh, les dimos a conocer una completa radiografía a los presupuestos de la primera división una danza de millones y me van a disculpar eh, pero Humberto Chupete Suazo lo que juega actualmente no guarda relación con, lo, con los 43 millones de pesos que recibe cada 30 días. Jan Bossellur tampoco da para un, que le paguen 34 millones. El Pajarito Valdés creo que se, se ha ganado bien el dinero. 24 millones y medio mensual ha sido una pieza importante en el mediocampo, pero hay muchos casos de jugadores que cuyos sueldos no guardan relación con el nivel que están mostrando. Un breve corte y volvemos inmediatamente con señal deportiva a través de Fantástica. Espérenos.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 continuamos con señal deportiva cuidado Rangers si bien participa en la primera B sus dirigentes han hecho un esfuerzo importante por armar un plantel competitivo de ahí a que no ha dado resultados hasta el momento es otra cosa pero sin dar nombres pero el jugador mejor pagado de Rangers recibe 10 mil dólares mensuales se le paga en dólares más de 6 millones de pesos y hay jugadores que se acercan a los 4 millones mensuales y otros superan los 3 es decir eh, hay otros también en el rango de 2 a 3 y, y otros más bajos pero varios jugadores de los que llegaron a Rangers este año reciben Buenas remuneraciones, superiores incluso a lo que reciben, por ejemplo, los mejores jugadores pagados de Cobresal y Unión La Calera, por dar algunos casos. En el básquetbol, el Deportivo Español, elenco que nos va a representar en la Liga Nacional Nacional, que comienza los primeros días de octubre, dirigido técnicamente por Joao Tapia, apostó a dos diablos conocidos para ocupar la plaza de extranjeros. Paul Davis, quien fuera campeón en temporadas pasadas con el elenco del Quijote, y Bayo Arikbon. Paul Davis y Bayo Arikbon, eh deberían incorporarse esta semana. Eh, la llegada de Paul Davis está programada para mañana miércoles a nuestro país y la de Bayo Arikbón este viernes. Así que el elenco del Quijote apuesta a dos hombres conocidos y que defendieron la casaquilla hispana en temporadas anteriores en Termocol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 Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. Y siguiendo con más informaciones, eh, Fabián Orellana figura en España y borrado en la roja. El delantero chileno tiene estatus de estrella en el Celta por sus goles, por su regularidad y porque es uno de los emblemas de la gran campaña nacional gallega en la liga hispana sin embargo desapareció hace rato de las convocatorias de san y todo indica que tampoco lo tiene considerado a orellana para el debut de la roja en las eliminatorias el jueves 8 de octubre contra brasil y se ha dado cuenta de algo un registro inédito para futbolistas de nuestro país tenemos cuatro chilenos que son líderes en las cuatro ligas más importantes del mundo tres jugadores y un entrenador, vamos revisando Gary Medel actualmente es líder en Italia con el Inter de Milán Manuel Pellegrini lidera la Premier League en Inglaterra con el Manchester City Arturo Vidal puntero en Alemania con el Bayern múnich y Claudio Bravo puntero con el Barcelona en España un registro sin precedentes eh, en la historia de nuestro país para futbolistas que simultáneamente en estos momentos eh, tenemos a cuatro compatriotas eh, eh, líderes en las cuatro ligas más importantes del mundo Pellegrini está en lo más alto pero en alerta tras la primera derrota en el torneo Medel es inamovible en un renovado Inter de Milán y está eh, brillando a gran altura como marcador central. Vidal, el equilibrio que necesitaba el Bayern Múnich, aunque no ha estado exento de críticas. Y Bravo eh, ha estado lesionado en el último tiempo, pero es protagonista en Barcelona. Y Ter Stegen... Es un portero joven y que ha venido cometiendo errores. Por eso eh, se agiganta la figura de Claudio Bravo en el Barcelona. Y otro chileno destacado, aunque no ocupa los primeros lugares en la madre patria, Enzo Rocco, entusiasma en el español de Barcelona. El triunfal debut del Ovallino en el cuadro catalán, con gol incluido, fue muy bien valorado por el director técnico Sergio gonzález Y seguimos con eh, más eh, informaciones eh, de carácter eh, nacional. Miguel Cheito Ramírez dirigió ayer su primera práctica al mando de San Luis de Quillota, el colista de la apertura, con un punto. Como cuerpo técnico tenemos la obligación de remecer el el camarín para que los jugadores desarrollen un buen fútbol, dijo el director técnico que debutará ante Colo Colo, el equipo que lo lanzó a la fama y con el cual fue campeón de la Libertadores el año 91 ya estamos analizando ese partido vamos a poner nuestro esfuerzo y energía, añadió en su tercer amistoso en Londres la selección sub-17 que dirige Miguel Ponce y que se prepara para el mundial de la categoría en nuestro país entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre, donde Talca es una de las sedes, venció por 4-2 a la Sub-21 de Queens Park Rangers. Ahora el equipo que dirige el Chueco Ponce disputará dos encuentros en Sudáfrica. Son algunas de las informaciones que usted conoce en Señal Deportiva. Tras su expulsión en la Copa América, Pelea de por medio con el árbitro Enrique Oses. Neymar dijo ayer que aprendió la lección. No puedo pelear con los árbitros. Desde que quedé fuera, dejé de ayudar a mis compañeros. El astro de Brasil se perderá por esto el debut en las clasificatorias mundialistas contra Chile en Santiago el 8 de octubre. En Argentina insisten con que deben sancionar de oficio a Carlos Tevez, jugador de Boca, tras fracturar el tobillo a Ezequiel Ham de Argentino Juniors. Ustedes bien pueden jugar si hubo o no intención, dijo la familia de Cam en un comunicado. Y Pellegrini declaró, "Necesitamos anotar más", advirtió el técnico del Manchester City en la víspera del partido de la Copa de la Liga, hoy frente al Sunderland, desde las 15 horas con 45 minutos. Es cuestión de definición, puedes tener 27 opciones y acertar una, y el rival tener dos que aprovecha. Así nos pasó en la jornada anterior con el West Ham, donde obtuvo su primera derro derrota en lo que va del torneo, aunque se mantiene puntero con 15 unidades el Manchester City, en la Premier League. Miguel Valenzuela los mandos técnicos lo dejo en buena compañía con Fantástica y su programación habitual muchas gracias por la atención dispensada y será hasta mañana buenas tardes para todos Radio Fantástica